Boca Junior. s Muy bien, gran transmisión. Pero nos vamos a Puerto Rico, Fabi. o Dale, para hablar con el presidente de la Federación de Baloncesto, Jum Ramos. ¿Cómo le va? Buen día. Saludos, muy buenos días para ustedes, para todo s l o s radio escucha. s Bueno, muchísimas gracias. Imagino que un día muy especial, ¿no? Para, para ustedes como dirigentes de la Federación p u e r t o r i q u e ñ a para Puerto Rico que ama el baloncesto. y para el equipo porque hoy se juegan ni más ni menos que el pase a un mundial eso es correcto día de mucho trabajo mucha atención mucho mucho nervios pero estamos preparados eh, eh, ya está listo tanto la parte del espectáculo del espectáculo como la parte deportiva、eh, los muchachos están en gran condición física、eh, están viendo v i d e o s en estos momentos y, y, y se han preparado De una gran manera para este gran partido ante una gran selección de Uruguay que sabemos que no va a ser un hueso duro de roer y que vamos a tener、eh, que luchar contra ellos cada posesión y cada g a n a t o ¿Cómo ve el tema de las chances para hoy? ¿Hay un 50 y 50? ¿Ustedes con la ventaja de localidad se pueden hacer más fuerte? ¿Cómo ve esas, esas posibilidades en este juego periodístico que hacemos? En el juego de baloncesto hay tantos intangibles, y tantas, tantas、eh, situaciones que pueden ocurrir durante un partido. Nosotros, pues sí, siempre a p o s t a m o s a lo nuestro y, y estamos trabajando.、Eh, se ha n hecho todo lo necesario para lograr esta victoria.、Eh, sí, obviamente, el, el, el, el hecho de jugar en casa siempre nos da una ventaja y una motivación adicional. Entras d a agotadas desde hace mucho tiempo, ¿no? A las 24 horas que salieron se agotó para este partido. Eso es correcto. ¿Cómo se vivió el partido con Argentina? ¿no? Independientemente de que no era el partido decisivo o no era el partido que, que le otorgaba a Puerto Rico el pase a, al Mundial, ya que Argentina estaba clasificada en un rival directo de Puerto Rico. imagino que esto se ha tomado también como un s u p e r ensayo y, bueno, el haber tenido la confianza que le puede haber dado la victoria, ¿no? Sí, el Partido de Argentina fue un gran partido de preparación para este. aunque no tenía ningún tipo de, de, de valor en el sentido de que no importaba lo que pasara el juego de clasificación o no es contra Uruguay, pero sí nos sirvió pues, para el estilo de juego argentino, que es un estilo excelente de, de media cancha rejuega, un juego bien físico, un juego muy organizado, muy pausado,、eh, de, comandado por el gran dirigente Sergio Hernández, o sea que sí,、eh, entendemos que ese juego no, no, nos ayudó mucho para la preparación para el partido contra Uruguay. Estamos hablando con este, el presidente de la Federación de Puerto Rico, el señor、eh, Ramos, Ramos、eh, que nos estaba contando un poco de cómo se está viviendo en este momento el, el, el partido decisivo.、Eh, Puerto Rico v i n o trabajando bastante bien ya、eh, hace ya unos años en las、eh, formativas. Estuve viendo ahí que subieron unos puestos también en el ranking de, de, de las categorías menores.、Eh, ¿Qué pasó en estos años que no hubo un super recambio y, y qué es lo bueno que puede llegar a venir para Puerto Rico? Bueno, yo, desde que fui electo a la presidencia de la Federación, e n el año 2016, en mayo. Hemos, hemos empezado el recambio en el Nacional de Puerto Rico,、eh, identificando jóvenes. Tenemos un, un, un, un programa de alrededor de 54 jugadores que los tenemos monitoreando a través de todo el año,、eh, v e r cómo se van desarrollando. Y viendo los colegiales también que juegan en el Ciro Boleyn.、Eh, ya lo que pasó, pasó, no vamos a asumir la responsabilidad. Es d e te puedo decir que el futuro del de l b a l o n c e s t o Puerto Riqueño r es un futuro、eh, prometedor y esperamos que ya para el 2020, para el 2022, 2023, ya s u e ocurre el recambio completo generacional、eh, entre esta nueva cepa de jugadores que tienen ahora 17, 18, 19 años. Que se vayan integrando paulatinamente hasta que en el 2023, pues en el 2023, pues tengamos todos to, to los jugadores que sean nuevos en esa selección. ¿Qué opinión tiene con respecto al sistema este clasificatorio de ventanas? ¿no? Porque también Puerto Rico se ha perdido de utilizar jugadores de, de mucho renombre. Bueno,、eh, el sistema tiene, su, tiene sus ventajas sus desventajas, es el sistema que está aprobado, nosotros como, si, siendo una federación afiliada a la Federación Internacional de c o l n y Suntups, Tenemos que seguir en las reglas y los formatos de esta ley esportiva.、Eh, y a, a, para Puerto Rico ha sido un bálsamo, ya que han, han venido,、eh, hemos tenido pues, la, la, los cuatro partidos que vamos a jugar en Puerto Rico hasta el l e n o a capacidad. No pudimos jugar el partido con Estados Unidos aquí porque,、eh, debido al paso del Huracán,、eh, no tenemos la infraestructura para poder llevarlo a cabo. Pero yo, yo creo que para Puerto Rico ha sido muy favorable este torneo a nivel económico, a nivel deportivo, pues hemos tenido nuestro, nuestro s、pues, tropiezo, s ya que、eh, pues, nuestros jugadores de la NCBA y de la NBA pues, no pueden participar, pero eso es igual de ventaja para todo el mundo, ¿sabes? Es igualdad de condiciones, o sea, que lo que es igual de ventaja. Tenemos que seguir trabajando. Este formato yo entiendo que llegó para quedarse, que no es que lo van a sacar ya.、Eh, y nosotros, pues, mientras esté este é s t e formato, vamos a cumplir con el mejor. Ha portado dedicación al equipo, ¿no? nadie o n lo va a discutir como jugador, pero ¿cómo lo ve como entrenador usted? Excelente, haciendo un gran trabajo, una persona muy estructurada, muy organizada, un guerrero, un gran líder.、Eh, pues tiene toda la confianza en la Federación l a r o s a Yo, eh, le agradecemos muchísimo el contacto, le d e c í a m o s lo mejor para esta noche. Este, bueno, a seguir trabajando, a seguir este, fomentando esta actividad del básquetbol y, bueno, ojalá que puedan tener la chance de estar en el próximo mundial en China. Parada difícil frente a un equipo aguerrido como el uruguayo, que cuenta hoy con la conducción técnica de Rubén Mañano, que seguramente también tendrá. Este, su, su aporte desde la banca. Lo mejor para esta noche. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan m e n d í a Bueno, el presidente de la Federación de Puerto Rico, ¿no? contándonos un poco del trabajo que viene haciendo Puerto Rico, que ha subido unos rankings. 15 aparece hoy en el ranking FIBA. Exactamente. Pero...